Libro de Génesis, capítulo c i n Compartimos u e n t a c ahora el último capítulo del libro de Génesis. Capítulo c 50, comenzando en el versículo primero. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: He aquí que voy a morir, en el sepulcro que c a b é para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat dijeron: l l a n t o grande es e s t e de los egipcios. Por eso f u e llamado su nombre a b e l m i s r a i m que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, Con el mismo campo, para heredad de sepultura de e f r o n el e t e o al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto él y sus hermanos, y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, Así diréis a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, e n o s aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y、habitó José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José ciento diez años y v i o José los hijos de e f r a í n hasta la tercera generación también los hijos de m a q u i r hijo de manasés fueron criados sobre las rodillas de José y José dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac Y a Jacob. jurar a Israel, ciertamente visitará, haréis llevar de aquí José hijos diciendo, hizo los Dios os huesos. E de de mis y Y murió José a la edad de ciento diez años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto.